mujeres con historia. Elena Roosevelt podría ser perfectamente un personaje de película. Ella fue una auténtica activista y la verdadera impulsora de la carrera política de su esposo, Franklin Delano Roosevelt, uno de los presidentes más queridos y longevos en su mandato en los Estados Unidos. Pero no solo eso, pues gracias a ella, a su tesón y a su empeño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en 1948. Aquello creó un precedente en el que se comenzaron a respetar los derechos humanos, lo que incluye hombres de cualquier raza o condición, mujeres de cualquier raza o condición, pero también niños. Una de las personas que le ayudó a dar el último impulso de los distintos borradores hasta llegar al definitivo fue la hindú Hasameta. Disculpe, señora Roosevelt, si se dice que todos los hombres nacen libres e iguales en todo el mundo, se está refiriendo a todos los hombres sin incluir a las mujeres. Eso hizo reflexionar mucho a Leonor y finalmente se cambió el texto indicando todos los seres humanos nacen libres e iguales. la declaración de los derechos humanos sería su principal orgullo tras una larga carrera como activista en defensa de los derechos de los negros de los indios nativos de las mujeres de hecho cuentan que durante los 12 años de mandato presidencial en el que estuvo su esposo como presidente de los Estados Unidos de 1933 a 1945 año en que falleció de un derrame cerebral ella fue sus ojos y sus piernas recorriendo todos los estados ...uno a uno... ...haciendo campaña... ...y observando la calidad de vida de sus conciudadanos... ...para trasladarle toda la información... ...a su esposo... ...y mejorarla. Sin embargo, no todo fue de color de rosa... ...cierto es que se respetaron... ...se admiraron como políticos... ...y se dieron su espacio... ...sobre todo, en el terreno sentimental ya que cada uno tenía sus respectivas parejas. You never know just how much I miss you. Secretos que en aquel tiempo eran voz populi, pero que ni la prensa ni los mandatarios de otros países se atrevían a criticar o a fear. Eleonor y Franklin eran parientes de quinto grado eran primos Franklin era el niño, el típico niño único de muy buena educación, mimado muy querido por sus padres sobre todo por su madre Sara quien ejercía gran poder sobre él Eleonor también era de familia acomodada, pero sus padres eran más distantes Elliot, su padre, era el hermano pequeño del mismísimo presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Y era un alcohólico empedernido. Anne, su madre, era una mujer muy bella, muy de alta sociedad, pero fría como el hielo... ...que no se veía para nada reflejada en su niña, en Eleanor, una niña alta desgarbada, con dientes grandes, algo caballunos, que además tenía un carácter bastante retraído. Los dos hermanos varones de Olonor, en cambio, eran los ojitos derechos de su madre. A los ocho años, la pequeña Anne Eleanor Roosevelt, porque así la bautizaron, quedaba huérfana de madre a consecuencia de una dicteria. Al poco, su hermano pequeño Elliot moría por escarlatina y su padre también lo hacía cuando ya tenía 10 años. De modo pues que se quedó huérfano con tan solo 10 añitos. Su padre sufrió un episodio de delirium tremens que le provocó que se tirara por la ventana con fatal desenlace. De ese modo, la niña, junto a su único hermano Teodor, se fue a vivir a casa de la abuela materna. Una anciana que era bastante estricta y que contrataba tutores para que les dieran clase en la mansión familiar. Con 15 años, Eleanor se trasladó a un internado para niñas en Inglaterra. Y lejos de apenarse, aquellos tres años que pasó en el internado fueron para ella los más felices de su vida. Allí conoció a la directora Mary Schubert, una maestra cariñosa de ideas progresistas que influyó muchísimo en la formación en la formación del carácter de esta adolescente que se iba a convertir en una fantástica adulta. Cada vez me encuentro más segura de mí misma, soy una nueva Eleanor. De aquella niña que llegó a Inglaterra insegura y casi patosa, ya no existía nada. A su vuelta, con casi 18 años, era una persona renovada. Caminaba erguida, sus 1,80 centímetros, y miraba a los ojos con la confianza de quien no tiene nada de lo que arrepentirse, sino todo lo contrario. Aquellos días asistió a diferentes eventos sociales. Era la puesta de largo de una posible casadera. A Eleanor, uff, aquellos eventos le horrorizaban. No le gustaba nada de nada. Le gustaba bailar y pasarlo bien, pero el desfile de sentirse observada como si fuera ganado para comprar, pues eso le echaba totalmente para atrás. Pero allí resulta que se encontró con su primo de quinto grado Franklin Delano Roosevelt a quien le llamó la atención la personalidad marcada y sin tapujos de aquella jovencita de Eleonore quien con sinceridad opinaba sobre aquellos eventos y no tenía reparo en cuestionar alguna opinión si no estaba de acuerdo con lo que hablaba su interlocutor sí. Tenía tan solo 18 años, pero una personalidad muy marcada. Aquel encuentro se tornó en cartas constantes que fueron acercando y enamorando a la pareja. Tanto que Franklin decidió que, que, bueno, que deseaba contraer matrimonio con ella, Sarah. La futura sogra se opuso desde el principio y se llevó a su hijo unos meses de crucero por Europa a ver si así se le quitaba de la cabeza aquella locura presentándole otras jovencitas que fueran algo más atractivas. En cambio, Franklin mantuvo su postura y la pareja contrajo matrimonio el día de San Patricio de 1905, en el que ejerció de padrino el mismísimo jefe del Estado, Theodore Roosevelt. La pareja se fue de luna de miel por Europa. Y a su regreso se instaló en la casa familiar de Springwood en Hyde Park, Nueva York. Y allí quien se encontraba, se encontraba Sara, su suegra y eso fue la catombe. La convivencia y el roce constante con Sara se hizo bastante insoportable. Claro, era su casa y ella mandaba en la mansión. Pero también intentaba mandar en su hijo y en el devenir de la pareja. Mientras tanto, Eleonor no hacía más que tener hijos. Seis tuvo con su esposo, cinco chicos y una chica, la mayor. Uno de los niños al que puso de nombre, el de su esposo, le puso de nombre Franklin, falleció al poco de nacer. En aquellos años Eleonor que siempre se había interesado por los asuntos sociales de hecho había trabajado ayudando a gente en los suburbios de Nueva York pues estaba entregada en su papel de ama de casa y también de madre pero todo cambió cuando ordenando la ropa y enseres de su esposo encontró un lote de cartas de amor escritas por Lucy Mercer la atractiva secretaria personal de su marido. Aquel descubrimiento fue muy doloroso para Eleonor. Ella había sacrificado su vida personal por su esposo y por sus hijos. No le gustaban los actos sociales a los que tenía que acudir constantemente acompañando a su esposo por su nuevo puesto de secretario adjunto de la Marina en Washington, lugar donde residían desde 1908. Y bueno, y ahora encima descubría que le había estado poniendo los cuernos durante varios años. para colmo en las cartas Franklin se quejaba de Eleanor no lo soporto Lucy Eleanor es una estirada y una intransigente de verdad que quiero divorciarme quiero casarme contigo a ti es a quien amo de verdad y no deseo ocultarlo más ¿qué ocurrió? ¿se atrevió a Franklin de Eleanor Roosevelt a dar ese paso? ¿algo se lo impidió? ¿Y qué pasó con Eleonor? ¿También encontró el amor lejos de su marido? Bueno, dar las gracias a mis compañeros José Manuel Gabriel y Ana Rodríguez por su colaboración. Deciros también que el audio que habéis escuchado pertenece al reportaje de Naciones Unidas titulado «La lucha de Eleonor Roosevelt por los derechos humanos». Y comentaros que la semana que viene descubriremos algunos secretos muy íntimos de la pareja. Y por supuesto, también qué pasó con su futuro como presidente y primera dama de los Estados Unidos.